pues concluimos que son unos presupuestos esencialmente igual a los anteriores centrado en, en la in inversión urbanística y eh, dejando en buena parte eh, inversiones en el ámbito de la cultura del ocio de, de las necesidades sociales eh, al margen 6.875.000 eh, euros en inversiones y de esos, solo 400.000 dedicados a bienestar social, educación y juventud. Eh, nuestro grupo ha presentado un total de, de 22 enmiendas parciales, eh, entre las que hay una enmienda de impulso de estudios y prevención sobre contaminación atmosférica, aumentar las partidas con criterios a las AES, eh, la contratación de un técnico más de educación y otro de juventud, una enmienda plurianual para una mesa de barrios con su partida destinada a participación de estos en la construcción de su entorno o una enmienda para la urbanización del solar de, de la calle Fueros donde estaba previsto que fuese un hotel o que está previsto actualmente que vaya un hotel.